¿Qué tal Pablo? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Claudia, ayer、eh, finalmente se hizo la, el cuarto intermedio、eh, que habían pasado el martes pasado de la paritaria con el gobierno provincial. A ver, contanos qué sucedió. Bueno, nosotros habíamos iniciado ya、eh, un proceso que continúa, ¿no? Porque no, no está cerrado con los acuerdos paritarios del día de ayer, si bien. Obviamente,、eh, de, la, de la paritaria nos estamos llevando la creación de cargos, el fortalecimiento de algunos cargos y、eh, una importante cantidad de horas para reforzar todos los niveles y también el nivel secundario. Así que la verdad que la reunión ha, ha dado sus frutos, el proceso ha dado sus frutos, tenemos muchos puntos a favor, pero bueno, también nos siguen quedando pendientes cuestiones muy importantes. Así que. El balance es、eh, que hemos dado un paso más, pero bueno, continuamos, vamos a continuar, obviamente, trabajando por lo que resta. ¿no? n o Con respecto al tema que se trató ayer y que se aprobó y que hubo consenso y acuerdo,、eh, ¿es la creación de cargos?、Eh, ¿Con eso están conformes? De, desde no, la, en realidad se crearon 176 cargos y、sí. 1.476 horas cátedras que incluyen los preceptores de nivel inicial, maestros de apoyo de nivel primario. Equipos de acompañamiento institucional para el nivel secundario y equipos de apoyo a la inclusión,、eh, en forma general, más o menos, esos son los cargos que, y las horas, donde van a estar distribuidas las horas.、Sí. Nosotros, obviamente, que、eh, siempre las escuelas demandan más y,、sí. y vamos a, a seguir apostando a, a la creación de cargos, que esos cargos sean genuinos y、eh, fortalecer aquellas, hoy hay que fortalecer aquellas escuelas, aquellas instituciones. Y aquellos equipos que、eh, están demandando por el contexto de pospandemia, t si es que es de pospandemia, t n o、mm. eh, están demandando una mayor cantidad de puestos de trabajo y、eh, la atención de situaciones conflictivas, que, que bueno, que lo venimos diciendo y que los medios también lo reflejan. n o Claro, sí, sí.、Eh, Claudia, y marcas que es un proceso de varios reclamos que tienen.、Eh, ¿Esto cómo, cómo lo van a canalizar? Y nosotros ayer、eh, dejamos sentada en la paritaria la necesidad、eh, de que se cumpla el acuerdo 118 que habilita el tratamiento del nomenclador de las funciones del maestro de grado y de sección de nivel inicial,、mm. que está dentro, o sea, ya está dentro de nuestro, ¿cómo es?, de nuestro estatuto, por lo tanto estamos pidiendo el cumplimiento y no dejando afuera un tema que para nosotros es fundamental y que también. Forma parte de este, de este proceso ¿no? que, que iniciamos este año,、uh -huh. que poner en discusión el cargo、eh, del maestro de grado y del maestro inicial en un contexto tan complejo y donde estos compañeros están obviamente、eh, trabajando en condiciones que nosotros reclamamos, que son condiciones laborales que no responden a nivel salarial a lo que ellos hacen en la escuela. ¿no? Uh -huh. eh, Claudia, ¿y, ¿y qué dice el gobierno cuando ustedes le plantearon esto? Ustedes han sido testigos de, la, de las paritarias porque las paritarias son públicas.、Eh, no hemos podido, en un primer momento, poner el tema en la mesa de la discusión, en el temario, no.、Mm. Después, eh, también eh, es de público conocimiento que la ley de paritaria dice que tiene que ser un acuerdo por unanimidad, cosa que, que tampoco se dio en, en su momento. Porque bueno, hay un reclamo de los compañeros de Amet、eh, puntualmente que tiene que ver con nivel secundario.、Ah. Y、eh, volvimos ayer, por eso digo, volvimos ayer a dejarlo en el acta, porque bueno, no, no vamos a abandonar esa, esa pelea, que es un reclamo histórico de la UTELPA y que compensaría mucho el trabajo y revalorizaría mucho el trabajo de estos compañeros y compañeras, sin, sin desmerecer o sin poner en discusión que cada uno de los cargos. Eh, debería tener una revisión del nomenclador, pero sí、eh, haciendo un análisis serio y crítico. Esos dos cargos nosotros、eh, sabemos que están rezagados y, y que hay que mejorar ese nomenclador.、Mm. También el caso de las horas institucionales, lo dejamos también sentado en acta: el caso de las horas institucionales para los profesores, porque la creación de estas horas institucionales va a ir、eh, en este momento a reforzar los equipos que acompañan. Al secundario.、Eh, nosotros necesitamos que los profesores y profesoras del nivel medio puedan、eh, concentrar horas en menos cantidad de escuelas.、Eh, nosotros hablamos como máximo de dos escuelas para que el puesto de trabajo sea、eh, lo más acorde posible a lo que una persona puede desarrollar, no solamente, o sea, mejorar l a s condiciones de trabajo que tienen que ver también, por ejemplo, con la salud de los docentes, ¿no? Sí.、Claro. Eh, eso lo dejamos sentado porque es una necesidad, también es un reclamo histórico del nivel medio, la, la concentración y la generación de horas institucionales para cada uno de los profes, para obviamente poder generar este compromiso que tanto decimos que mejoraría la calidad educativa. ¿no? Eh, Claudia,、eh, Utelpa tiene convocado un congreso、eh, para la semana que viene.、Eh, ¿Qué va a pasar ahí? Nosotros en el congreso, bueno, vamos a seguir trabajando.、Eh, Políticamente es un hecho muy importante para el sindicato, ¿no? La,、uh -huh. la existencia de un congreso, así que ahí nosotros vamos a, a trabajar respecto de este acuerdo y obviamente tenemos、eh, en la mira la discusión de la pauta salarial en el segundo semestre, a partir de julio. Ah, bien, son temas que se van a debatir ahí en el congreso. Sí, sí, en realidad el congreso、eh, lo que va a hacer es analizar. Nosotros teníamos, obviamente, para aprobar los acuerdos paritarios un mandato que nos daba la potestad de poder aprobarlos. Esto estaba discutido, habíamos analizado todos los posibles escenarios y, obviamente, la UTELPA siempre trata de sacar los mejores logros.、Mm. Creímos y teníamos、eh, la potestad ¿no? que nos había dado el, el plenario, el Congreso, digo, a los miembros paritarios de poder estar aprobando. Si、eh, las mejoras cubrían estas necesidades que teníamos en cada uno de los niveles. Seguramente、eh, se puede mejorar y se, y se puede ampliar, y en eso vamos a estar trabajando, pero bueno, ayer nos llevamos un logro importante. Ah,、eh, vos decís que, interpreto lo que decís, ¿puede haber algún reproche, digo, en el Congreso de que no, hay、eh, docentes que no están no, de acuerdo no, no, o no? Algo, no, no, al no. contrario, porque、ah. en realidad. Eh, el, el, la decisión de, de los miembros paritarios tiene que ver con que tenían la potestad、ah, de tomar esa decisión.、Mm. Eh, ya había sido debatido esto en el Congreso. Ah, bien, bien, bien. Es、claro. debatido y aprobado, obviamente. Entonces, eso、eh, te da la libertad de,、eh, de que tenés el apoyo de, de las bases.、Ah, perfecto, bien.、Eh, bien, Claudia, no sé si quedó algo、eh, que nos quieras contar, decir. Si no,、eh, gracias. Como no,、siempre. básicamente esto, la idea、mm. de que si allá nos llevamos.、Eh, Un montón de horas y, y de cargos, vamos a seguir trabajando por más. Bien. Y obviamente estando permanentemente en, en las escuelas para, para saber qué pasa y para saber qué se necesita, sobre todo en este contexto tan complicado, ¿no?、Mm. Eh, gracias de vuelta, Claudia. No, gracias a ustedes.